Hola, soy la chica del GPS. Vamos las pibas. y o h、yeah. única y original. O、oh、no, Adriño s i c